A ver, ayer fue un show de aquellos tremendos. Viajamos con el, nuestra máquina del tiempo particular. Nos enchufamos al pasado y conectamos con el presente. Hicimos de todo, hasta conexiones que en con rigurosísimo directo con Luki, que nos presentó nuestro primer número uno. Ahora llega el momento de disfrutar, de a b a r g a r t e la siesta, de bailar, de sentir aquello que sentías hace 20 años, de volver a ser tú del pasado, pero en el presente. Soy Guillem Caballé. Y estos son los rockeros que nunca mueren. Mi primer turno en 15 años, Dios mío. Como montar en bici, ¿no? Si pillo al primero que me lo ha dicho y al tercero y al cuarto lo mato. Bueno, bienvenidos, nos reiniciamos como Windows.